Napoleón, Napoleón, ese viño es un gran bucanero, Napoleón, Napoleón, ese viño su es gran bucanero, Napoleón se casó y un varón fue el que le dieron, y el niño, cuando creció, resultó ser volcadero. Napoleón. Bucanero, Napoleón, Napoleón, ese niño es gran bucanero, todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que el niño tendrá? Nunca entra por adelante, siempre entra por atrás. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bandajero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bandajero. Napoleón. Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bu... Napoleón, Napoleón... ¡Este niño es un gran bu! Oye, mi socio, ¿tú sabes quién soy? ¿Qué eres tú? Yo soy el hijo de Napoleón que siempre entra por atrás y si no me vayas a confundir con mi primo, el hijo de Asunción. ¿Cómo? Sí, mi socio, también te digo que ese muchachito, Abelardo, el miligüe, es un poquito inquieto y a lo mejor se la va a tener que ver conmigo. Además, aquí hay muchos guillaos, Manchán, Julito Escobar, Chalebrao, Hotelio Vall, Gary Cápica, Alfredo Goto, Rolando Remí, Tani, el Flaco, David, Alfredo, Manfredo, Arón y Alberto Fajón, Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran Esse niño es un gran jugadero, Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran